Buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas de Radio Nauta. Arrancamos otro programa más de Batuque Noir, acá con el amigo Guilherme, ¿qué hace, guille. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranqui, terminando de tragar unos daditos que estamos comiendo acá, ah, para amenizar la merienda. Acá en el estudio central de Radio Nauta, en el Ocavásquez, 60, 10 11, en la ciudad de La Plata. Ante último programa de este primer año. Sí, es verdad, ya se viene el final del año. Estamos con nuestras últimas ediciones, así que a esperar, a ver qué pasa el que viene, pero... A ver si algún si alguna productora invierte en nuestro programa. Claro, claro, estamos esperando. Ya tuvimos un par de llamadas igual. Un par de llamadas, ¿no? Pero, pero Pergolini. Superan, superan igual, así como... Eh... Nuestra expectativa porque ya nos llamaron en todos lugares del mundo y estamos evaluando para dónde vamos a, ¿A dónde vamos a, a ir a hacer claro. el programa bueno por lo pronto está la invitación que nos hizo putin para ir a rusia no al, al, al mundial a transmitir por lo menos en el mes de junio Ah, pero bueno cuando vas a ser mundial me imagínate un batú que noar en Moscú no, no hay que llevarla a las camperas ¿no? san petersburgo sería maravilloso Eh, bueno, hoy tenemos un programa, siendo el anteúltimo, venimos medio jocoso porque tuvimos un problemita musical del comienzo Este anteúltimo programa eh, es un programa muy especial porque está va a estar dedicado a, no solamente dedicado como una mención Sino dedicado a la obra y a la vida de Dorival Caimi, que es una figura eh, importantísima la cultura brasileña Una figura eh, única, no singular, no, no, no, no sé, digo... Se puede hablar de su música y de su obra en términos de géneros musicales, pero es la música de Dorival Caimi, ¿no es? Sí, sí, totalmente. Una música que, que arranca y termina con él, digamos. No tiene muchos sucesores así en la en la historia. Y una persona que dedicó así como... Eh, por, increíble, por increíble que parezca, eh, al hablar de la playa, ¿no? Hablar claro. del... del, del, del La costa brasileña, si uno piensa en la costa brasileña <risa> tan grande, ¿no? Tan grande, sí. Compositores que se hayan dedicado a hablar de la playa, específicamente de la playa, hay poquísimo. Sí. Se hablan, digamos, de, con, con referencia al mar por ahí con algún tipo de metáfora, pero hablar de la, de la vida playera como que de claro. esos de los pocos que hay. Sí, y esto esto que decís vos no es su obra empieza y termina con él en ese sentido él eh No, no tiene una... Obviamente que tiene la influencia que tienen todos los músicos de todo el mundo, de sus raíces, de su lugar, de su de su contexto, eh, de, de sus personas cercanas, pero es altamente singular, ¿no? Y sobre todo en este sentido que decís vos, Guille, de, de, de dedicarle tantas obras y tantas canciones y tantas poesías hermosas a la vida playera, ¿no? Que va a ser uno de los pilares fundamentales de su, de su obra y cuando uno la analiza, bueno, salta... claramente como como en un primer momento eso, ¿no? Totalmente. Así que bueno, vamos a escuchar si se puede eh, Rosa Morena, uno de los clásicos de Oriol Caími en la voz y en el, y en la guitarrita de Joan Gilberto, un, otro otro bayano, otro bayano. Otro Bombora. Rosa, morena Onde vaes morena rosa Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Oh, oh rosa Voz, morena Rosa Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena Morena Rosa Rosa Morena O samba está esperando Esperando Pra te E deixa de lado esta coisa de dendosa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado esta pose, vêm do samba Vem sambar, que o pessoal tá cansado de esperar Oh rosa, que o pessoal tá cansado de esperar L'orena rosa, que o pessoal tá cansado de esper'ar. Vi un rosa, que o pessoal tá cansado de esper'ar. Hermosa interpretación de John Gilberto, de esta, de esta música también grabada, Dorival Caimio es uno de los más grabados ¿no? en Brasil sí. y en todo el mundo, imagino. Ehm... De esta versión hay centenas de, de músicas, centenas de, de, de interpretaciones muy lindas. Esta de John Gilberto siempre con esa, con esa cadencia bien, bien particular. Es un, una hermosa versión. Bueno, Dorival Caimi nace en el año 14 eh, en Salvador de Bahía. Una tierra bendecida ¿no? por la música, por el sol, por el mar, eh, por una culinaria increíble. una historia fuerte no uno de los de los puertos eh, de esclavos más grandes de todo de toda américa no solamente de Brasil donde bueno la influencia de este de este proceso histórico de, de colonización y de esclavitud ha hecho de salvador y del encuentro de las tres razas no ha hecho de salvador un, un, un punto neurálgico de la cultura brasilera que eh, donde se han desarrollado cantidades de expresiones, eh, no solamente musicales, sino culturales de todo tipo, artísticas, de danza, en la culinaria, en la arquitectura, en la literatura, en todos los aspectos eh, de lo que se ha generado y lo que se sigue generando en Salvador de Bahía y en todo el estado de Bahía, está fuertemente pregnado por por este encuentro de, de africanos y africanas, europeos, europeas y, y aborígenes americanos ¿no? eh, que dan en, en, como, como primer medida en el zamba ¿no? eh, como uno de, los, de las creaciones eh, bahianas que después se ramifica en cientos y cientos de, de vertientes eh, y de posibilidades rítmicas eh, las células rítmicas del samba, Eh, nacen a partir de este encuentro de los de los batuques de Angola del encuentro con la viola las las diferentes violas portuguesas eh, y, y, y también con la instrumentación y con, y con la cultura sobre todo ligada a, a, al espacio físico de, de los indios no de ahí que, que trabajaban mucho con sus con sus plantas que conocían muy bien el mar que conocían muy bien todas las, las pequeñas islas que hay alrededor del recóncavo bahiano y que previo a la llegada eh, de los colonizadores europeos y previo a la llegada Eh, de, de los esclavos eh, estaba completamente habitado es ese lugar hay un libro muy hermoso sobre la sobre la historia del recóncavo bayano eh, donde se muestran y se, se habla sobre diferentes puntos de, de esa zona de donde habitaban los los aborígenes de, de esa de esa región y que tantas cosas también dejaron para, para la llegada posterior de europeos y africanos eh, sí sí Hoy, hoy en día sigue siendo no el patrimonio y el reducto del Samba de Roda. Sigue vivo, así como a pesar de que, que man, mantenido por poquísimas personas que todavía conocen ¿no? la, la manera de tocar el Samba de Roda y los, el, el repertorio, uh -huh. ya fue consagrado ahí por, no sé si tan importante eso, pero fue consagrado por la UNESCO como patrimonio y material de la humanidad, el Samba de Roda de Bahía. Hace, hace pocos años relativamente, ¿no? Sí, sí. Entradito en los 2000. Y hay, varios, vari... Shula. Shula, sí. y hay varios varios samba hay varios varios estudios sobre sobre sobre estas estas expresiones, ¿no? Que envuelven canto, envuelven danza, envuelven toque, no solamente es la música, sino eh, algunos elementos que hacen bien característico estas expresiones. Eh Dorival Caymmi eh no eh, tenía primera influencia el padre y la madre que, que estaban ligados a, a la música también y un, y un suceso que, que va a marcar la, la vida y que va a marcar también la obra de kaimi es que cuando bueno él, él es uno de, de cuatro hermanos dos varones y dos mujeres eh, siendo muy muy chico todavía en su primera infancia digamos eh, su madre abandona la familia eh, se separa del padre y, y deja a los cuatro a los cuatro hijos y eh, con el padre lo cual hace que, que ellos tengan una, una crianza eh, de la mano y al lado de, de mujeres que se conocen como eh, mujeres de saya no que eran ex esclavas eh, libertas que a principio del siglo 20 eh, en medio de todo el proceso de, de abolición de la esclavitud Aún seguían viviendo tal vez con las familias de las cuales anteriormente era eran esclavas pero ya viviendo como como empleadas no ahí se, se ve muy bien ese, ese paso y, claro. y un poco ese ese mito no de la abolición que bueno por un lado sí, se da la, la, la ley áurea no que, que, que la reina Isabel da alforría todos los esclavos y las esclavas pero a su vez no, no hay un proceso económico y social donde todas esas personas encuentren un, un cauce dentro de la sociedad que no, está surgiendo, no, ¿no? No, no, claro, sí. Eso siempre siempre es un, un tema ¿no? que se habla bastante, de que la abolición eh, vino sin la, la, la, una estrategia de, ¿no? de amparo a toda esa población que quedó así de alguna manera desamparada, ¿no? Por suerte, digamos, a esas personas que algunas ganaban como... ya se, se hacían como parte de la familia, ¿no? Claro. Como que en un cierto momento ya eran como tías o especies de abuelas de esos niños que recién nacidos... Exactamente. Se convertían así en, en parientes ya. Sin duda. Manera. Bueno, Dor Dorival Caim y su hermano y sus dos hermanas fueron fueron criados por estas mujeres. Eh, y, y no solamente en la crianza directa, sino en, en, en las influencias que estas mujeres generaron en él desde... No, por ser mujeres eh, del candomblé donde donde hay todo una cantidad de elementos muy muy pregnantes, que es esto que hablábamos antes eh, desde lo culinario los olores el trabajo con las la medicina. Co la medicina el trabajo con las con las plantas con las flores eh, el culto a los orillas sobre todo el, el fuerte culto a ya no que hay en en, en, las zonas de... en la zona no el, del litoral guaiano Eh, el, el culto a, a Oyalá que también es un, un culto importante en, en Bahía y bueno y, y Dorival empieza a trabajar con estos elementos ¿no? eh, en, en sus expresiones musicales eh, y él cuenta que, que sus primeros, cuando empezó a apoyar los primeros dedos en, en la guitarra él tocaba, apoyaba los dedos en dos cuerdas nomás eh, que, que era algo así como un sol de un, un do y un sol pero un día el padre lo vio y le dijo mira si pones este dedo acá es el mismo acorde pero más relleno así que él, él cuenta que del padre aprendió el do y el sol y, de, y del tío del hermano de, de su madre eh, aprendió el, el la menor y el mi 7 entonces él cuenta que a partir de esos de esos cuatro acordes que el que él aprende ha sido de una manera muy eh, sencilla digamos que ahí él se largó solo, después bueno después obviamente se encontró con tremendos músicos, tremendos cantores, tremendas cantoras, eh, y fue adquiriendo ¿no? un lenguaje eh, musical mayor. Es muy interesante, hablando de eso, el, el, la guitarra de Evoca M. ¿no? Sin duda. Así como, como él se acompaña, es una guitarra toda llena de místicas, ¿sí? No? sí. Ese disco de Canciones Prageros, que 54, si no, si no me sí. equivoco. él se acompaña en todas las canciones, se escucha ese sonido de guitarra de, de acero, sí. pero se ve que digamos eh, había una búsqueda de él por, por encontrar ¿no? así como misterio en la guitarra, la gran mayoría de las canciones son así como eh, de nostalgia y de sufrimiento o, sí. de, o hablando de leyendas del lugar, de la vida de los pescadores ¿no? Que, que era algo que estaba bastante presente en las canciones de él, la muerte ¿no? La vida Sin y duda. muerte, digamos, que, que es el mar, ¿no? La vida que, claro. la vida que se pesca y, y el mar que lo lleva, la vida. Y, y entonces eh, la guitarra de él como muy, muy preocupada, ¿no? Con esas cuestiones así de la, de la, de la mística, ¿no? como duda. muy, muy linda la guitarra de él. Es simple y linda. Sí, esa temática, ¿no? Del mar representando a la vida y la muerte como proveyendo, ¿no? Toda una cantidad de actividades económicas y a la vez llevándose a los pescadores... es una temática bien bayana del siglo 20, sobre todo de la primera mitad del siglo 20, donde vemos a Jorge Amado también, ¿no? Por ejemplo, Jorge Amado eh, escribiendo cantidad de poemas y de novelas y de cuentos relacionados a esta temática y que en Dorival Caymmi se expresan muchísimo en estas canciones playeras, ¿no? Canciones playeras que es un disco del año 54 y que él cuenta que son músicas que él compuso justamente viviendo esa vida y que eran las músicas que él tocaba para él, sin ninguna pretensión, ¿no? Que después, al llegar a Río de Janeiro, en el año 38, esas canciones empiezan a a hacer un, un éxito justamente desde la originalidad y desde la relación que ya los cariocas en esa época sabían que, que existía desde la musicalidad con Bahía, ¿no? Nosotros hablamos, en, siempre estamos haciendo referencia a que la inmigración bahiana hacia río de janeiro a fin del siglo 19 y principio del siglo 20 va a, a, a hacer nacer en río de janeiro todas o la mayor parte de sus expresiones eh, musicales y culturales ligadas a, a lo afro no y eh, Y Dorival Caimino no va a ser la excepción en ese sentido, sino que va a llegar eh, a río de Janeiro y va a ser un, un boom, ¿no? Después sí. grabando con Carmen Miranda, con Radamés con bueno, con grandes figuras de la época. Tiene sí, una voz muy lindo ¿no? Una voz impresionante. Y hay, hay una historia muy interesante que él, que él cuenta. Él tenía un amigo que se llamaba Dodó ahí en, en, en, en Bahía. que ellos tocaban en trío un trigo que se llamaba eh, Tres y Medio, porque tocaban, eran tres, digamos, adultos que tendrían, no sé, 18 años, y tocaban siempre con un gurí, con un chiquitito, uh -huh. entonces uno que lo escuchó ahí un día le puso Tres y Medio eh, al grupo, y este Dodó tocaba la guitarra, eh, tocaba el cavaquino ahí con él, y un día, eh, bueno, sintió la necesidad de este amigo Dodó de, de darle un poco más de volumen a los, a los instrumentos, Eh, y a partir de ahí de la relación con, con las primeras emisoras radiales y demás es que surgen los tríos eléctricos este dodó junto a otro osmar que son no, un, claro. una figura dodoy os marca es una figura legendarias en, en salvador justamente por haber creado el trío eléctrico que es sí. la institución carnavalesca por excelencia en salvador no uh -huh. que uno va al carnaval de, de, de salvador y lo que hay primeramente son los tríos eléctricos desfilando ahí uh -huh. Y, y, bueno, Dorival participa de de esa, de esa junta que es interesante, ¿no? Porque su vida después... Claro, nada eh, que ver con el trío eléctrico. Nada que ver, eléctrico. ¿no? Con el trío eléctrico. Pero, bueno... Sería eh... gracioso un trío eléctrico de Drogo ¿no? Con una maca paraguaya arriba, ¿no? Sí, ¿no? <risa> <risa> <risa> eh, bueno, de estas canciones prayeras hay, hay muchas, muchas canciones muy hermosas que no vamos a poder pasar todas hoy, pero hemos elegido... Eh, un enganchadito de Alenda Duabaeté y Ayangada Voltoso que podemos escuchar ahora mismo. Octavio, gracias. Nabaitete malaguishcura. Nabaitete malaguishcura. A khodiada de a rodediada de areia branca o de areia branca o de areia branca de manhã cedo cedose uma lavadeira vai lavar roupa no aba vai se benzendo porque diz que houve ou a zoada do batucajé vou do batcajé vou do batucajé vou do batucajé, ou do batucajé, ou do batucajé. O pescador deixa que seu filhinho Tome jangada, faça o que quiser Mas da pancada seu filhinho brinca Perto da lagoa do Abaeté Ou do Abaeté ou do Abaeté A noite tá que é um dia Alguém olhando a lua Pela praia as criancinhas Brincam à luz do luar O luar prateia tudo Qualquer água, areia e mar A gente imagina quanto A lagoa linda é A lua se namorando Nas águas do Abaeté Credo, cruz de desconjuro Quem falou de Abaeté? No Abaeté tem uma lagoa escura No Abaeté tem uma lagoa escura Arrudeada de areia branca a Arrudeada de areia branca O de areia branca O de areia branca A jancada saiu com Chico Ferreira e A jangada voltou só Com certeza foi lá fora Algum pé de vento A jangada voltou só Chico era o boi do rancho na festa de Natal que era o boi do rancho na festa de lata não se saia avorrancho sem com Chico se contar não se saia avorrancho sem com Chico se contar agora que não tem Chico que graça que pode ter Se Chico foi na jangada. E a jangada voltou só. A jangada saiu com Chico ferimento. E a jangada Com certeza foi lá fora Algum pé de vento A jangada Voltou só Bento cantando moda Muita figura fez Bento cantando moda Muita figura fez Bento tinha bom peito E pra cantar não tinha vez Bento tinha bom peito E pra cantar não tinha vez As moças de Jaguaribe Choraram de fazedor Se Bento foi na jangada E a jangada A jangada saioo com Chico Ferreira e A jangada voltou sol Bueno, escuchamos eh, dos temas del disco Cánceres Praeiras del segundo igual na versión, no? sí El primero alentodo va a que habla así una leyenda de una, una laguna muy negra entre las dunas, ¿no?, en donde hay una, una mujer en esas aguas. Siempre muy muy común ¿no? esa, esa, la, la noción de agua y la mujer Sin a duda. la noche, la novia, y por todos lados hay una historia de alguna mujer sobre las aguas. Sin duda, y de manjar, ¿no? Es, es Son todas... imagino yo más allá de que en este caso de la laguna no es el mar claro pero no es esa idea está pero hay cantidad, sabe que hay cantidad? y sí, ya allá en mi tierra hay como varias lagunas que tienen como la leyenda de la mujer ahí, Ajá. del agua es muy común esa esa idea debe, debe haber debe estar ahí ¿no? Sin eh, duda. y la segunda el segundo tema es all yanggada fotoswa quiere decir la yangada que es una embarcación de, de todas de madera no uh -huh. muy muy arcaica muy rústica eh volvió sola, sin sus integrantes que salieron a pescar. Claro, eso es esto, ¿no? lo, lo que hablábamos de, del mar como como vida y como muerte, ¿no? Eh, saliendo saliendo al mar a, a buscar eh, los peces y la changada volviendo sola, es un, una imagen increíble, ¿no? Este Dorival eh, bueno, es esa versión que escuchamos de yangada Voltoso es de Dori Kaimi. Eh, el hijo mayor de los tres hijos de, de Dorival eh, Dorí, Nana y Danilo, no que son músicos también, compositores eh, instrumentistas y eh, este Dorí cuenta que la, la visión que él tenía de su padre eh, cuando iba al mar era como una cosa como un imán, ¿no? que él se quedaba mirando al mar y que conocía el mar como si hubiera sido un marinero de toda la vida, ¿no? Eh, pero solo estando eh, en, en la playa, no obviamente, habiendo entrado al mar. Pero ese como una relación... De intimidad. Sí, de una intimidad muy muy muy fuerte. Bueno, ya que estamos hablando del mar, ¿A ver? vamos a escuchar eh, una canción dedicada a Yemanjá. Uh -huh. Llamada Deutsch Februarerugier yemanjá. Sí. En la voz de Rosa Bassos, Otto. Y stane. <muchas> señor o presente que um... Baba pap kidim baba pap didim baba pap kidim bam bi bam kidim bim bim dang pudim baba bi nom baba pap bi de bim din din din bi di ussa baba minha terra deixa a gente mole quando se canta todo mundo bole quando se canta todo mundo bole quando se canta todo mundo bole ussa baba minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo bole Quando se canta, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo bole Quando se canta, todo mundo bole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei E do danado do samba, eu nunca me separei de mole quando se canta todo mundo bole quando se canta todo mundo bole quando se canta todo mundo bole é que samba da baía dessa de mole quando se canta todo mundo bole quando se canta todo mundo bole quando se canta todo mundo bole quem não gosta de sambar bom não é é com inda cabeça ou é do do pé e com samba, no samba me criei e do danado do samba, eu nunca me separei Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole É que sambar na Bahia deixa a gente mole Quando se, canta, todo, mundo mole. Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Quando se canta, todo mundo mole Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou é doente do pé Eu nasci com samba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 punto 3 Síguenos en la web radionauta.com.ar 106 3 En Radionauta está sucediendo Batuque Noir uh. oh, tranquilidad! Otra oh, tranquilidad, ¡Jaígaro! Volvemos con esa tranquilidad que nos caracteriza en el Batu Quinoir. Tranquilidad ante todo. Bueno, escuchamos antes de irnos a la tanda, escuchamos Doji Fevereiro en la versión de Rosa Pasos, una cosa que es... Suave. Ah, Suave Dios. Otra, otra figura que no hemos podido tocar, como muchísimas otras, ¿no? Rosa Pasos, también una bahiana, eh, increíble música. increíble música, increíble cantora, compositora, eh, que tiene muchos discos muy hermosos, tiene una, una levada de violón así medio Joan no también. Sí, sí, medio de ese palo. Hay un disco hay bueno, todos los discos de Rosa Paz son increíbles. Hay uno del 78 que se llama Recreación, que ya tendría no sé, casi 20 años imagino yo que es una cosa pero alucinante. Después hay otro eh, con Ron Carter, Rosa Paz y Ron Carter. tranqui, ¿no? Después hay uno de ella sola, Rosa Paso, que ahí está 2 de febrero. Eh, hay uno que se llama Azul, que es un, es un disco con muchos temas de de Yabán, eh, con un, una bandaza, pero tremenda. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Rosa pasos es muy linda, otra bahiana impresionante. Y después escuchamos eh, samba da Mía Terra, uno de los grandes sucesos, de los grandes éxitos de Dorival Kaimi en la interpretación de los nuevos vayanos ¿no? Uh -huh. que agarran te agarran un sujeto como rival Kaimi y te lo te lo pasean por todos lados. Sí, tienen tienen cosas en común, ¿no? Como la, esa tranquilidad que estábamos hablando, ¿no? Sin duda. Muy característica de los hippies de esa época, de flower power, ¿no? Sí, más más allá de que, bueno, una cosa que no hablamos, que no comentamos mucho de Kaimi, que bueno, él na, nace en el año 14, ¿no? Eso lo dijimos, pero hasta más o menos el 1940, 1950 Salvador todavía era una ciudad muy muy impregnada por, por el siglo XIX. No no era Río de Janeiro. No, y Río también, ¿eh? Sí, y Río también, pero ya era la capital de, de, de, de la República. Sí. Eh, Salvador eh, fue capital durante la colonia, ¿no? Fue capital de, de, de Brasil durante la colonia. Eh, y quedó ahí todavía impregnado eh, esa, esa cosa. Sobre todo que... Eh, bueno, hay... hay Es muy fuerte la, la, la sensación que se vive en Salvador cuando uno va en relación a, a, a su historia, ¿no? a la esclavitud, eh, al, al sincretismo religioso. Eh, el, el barrio así más más conocido de Salvador o, o más renombrado llama Pelourinho, que para quien no sabe, el Pelourinho era el tronco donde donde se encadenaban a los esclavos eh, en las plazas públicas para, para azotarlos, ¿no? donde las familias vienan ...y van un sábado a la tarde, un domingo... ...a ver cómo azotaban a los esclavos... Eh, ...eso es el pelourinho... ...y hoy... Cual, ...todos los turistas del mundo que van a Salvador... ...van a ese barrio y se sacan fotos... ...ahí en el terreiro de Jesús... ...que es la, la plaza central de ese barrio... Eh, ...y esa energía está ahí... Eh, ...es imposible sacarla ahí esa energía... ...y... ...Dorival Caimi, esto es algo que, que yo escuché... En, ...en varias entrevistas y en varias cosas... Representa un poco un puente no cultural entre esa bahía de, de, de antaño, esa bahía más colonial eh, y algo más moderno. no Él, que es una persona que, que empezó a componer y, y que estaba dentro del, del ambiente cultural previo a la, a la radio y que después se encuentra con la radio y que a partir de la radio se transforma en un fenómeno eh, nacional. Pero él, él hace un puente muy grande, ¿no? después eh, Sus músicas van a ser grabadas por Carmen Miranda, que lo va a hacer internacional, eh, ya estando en Río de Janeiro, pero es muy interesante que esto que decías vos al comienzo, ¿no, Guille, de su manera de tocar la viola, su manera de componer, yo creo que tiene mucho de eso, ¿no? de, de esa energía todavía eh, bien cargada, bien fuerte, de, de que es la historia propia de, de Salvador, eh, y que bueno Dorival la expresa muy muy fielmente y de una manera muy... eh muy natural en, en su voz, en su manera de componer y en su en su guitarra, ¿no? Sí, sin duda. Eso es algo muy interesante porque bueno, esto que decías vos que con los nuevos vayanos eh, eh, comparten algo, pero también el nombre es interesante, ¿no? Nuevos vayanos, nuevos vayanos, ¿no? Como hay hay varios vayanos, ¿no? Entonces, eso es interesante porque después tenemos, bueno, Caetano y Betania grabaron muchísimo eh, a Caimi también, Gilles también grabó a Caimi muchísimo y son figuras eh, más modernas, digamos, que, que Dorival Caimi, pero bueno eh, es ineludible la, la, la obra de, de Caimi, cómo ha posicionado a, a Salvador y a esa cultura eh, en, en todo el mundo y, y, y en la música brasilera en general eh... Bueno, como decíamos no eh, dorival ca viaja en el año 38 a, a en el año a fin del año 37 a río de janeiro en una travesía de barco de, de algunos días y él viaja a río de janeiro con la idea de estudiar derecho eh, cosa que cuando llega eh, cuando lo escuchan cantar inmediatamente el consejo de todas las personas que lo escuchan es no no cometas el error de ponerte a estudiar derecho pero ¿no? eh, él va eh, de la mano de almirante que es otra figura enorme de, de, de la cultura brasilera de la música brasilera eh, llega a la radio nacional cantando este samba queca eh, vayana time que que carmen miranda cuando lo escucha se vuelve loca y no y, y... No, claro, los productores me parece producto en las películas hay eh, que estaban en esa época como muy pegados a, a, la, a la radio Como que había muchos agentes, ¿no? Y sigue habiendo, ¿no? Pero había muchos agentes en esa época que eran enviados a Estados Unidos para trabajar en las empresas de, de radio y de misión de, de que pertenecían a Sin el duda. capital eh, extranjero, ¿no? Entonces ahí se, se captaban todos esos talentos y los mejores temas eran, ¿no? Claro. Lo agarraban esas personas para ponerlo en películas, en documentales. Y ese Ukeabayan Artén fue, fue uno de esos que fue una película de... Bananas de la Teja. Sí. Se llama, la película, ¿no? Estaba Carmen mirando, ¿no? Bueno, ¿no? el personaje de la bahiana de Carmen Miranda Es debido a eso no Carmen claro. Miranda no era bahiana No, era portuguesa <ríe> de, Con lo cual, bueno, ahí está eh, Ese ejemplo clarísimo Vamos a escuchar dos músicas más eh, Enganchaditas, relacionadas al mar También que, que están en el Cansoins Praieras De Dorival Caimio Vamos a escuchar Umar y Ed 2 y Moreno Umar Música É bonito é bonito o mar pescador quando sai nunca sabe se volta nem sabe se fica quanta gente perdeu seus maridos seus filhos nas ondas do mar na praia é bonito é bonito Pedro vivia da pesca saía no barco 6 horas da tarde só vinha na hora do sorraia Todos gostavam de Pedro e mais de que todos Rosinha de Chica, a mais bonitinha e mais bem feitinha De todas as mocinhas lá do Arraia Pedro saiu no seu barco seis horas da tarde Passou toda noite e não veio na hora do sol raia Deram com o corpo de Pedro jogado na praia Ruído de peixe sem barco, sem nada Num canto bem longe lá do Arraia Pobre rosinha de chica que era bonita, agora parece que endoideceu Vive na beira da praia olhando pras ondas, andando, rondando, dizendo baixinho, morreu, morreu ni titivas sobre la dulzura que es morir en el mar, ¿no? Para Doréva Caími. En la versión de Mónica Zamás hay un una línea interpretación, ¿no? Impresionante. Hay muchas interpretaciones de músicas de Caimi por por grandes cantoras, hay un disco muy hermoso que se llama Brazilian Duo, ¿no? Un, un nombre medio Medio, medio fulero, pero es un tremendo dúo. Es un nombre Forexport. Sí, Luciana Sousa y Romero Lubambo, un dúo Luz, alucinante. Son dos, son dos, Lube, Romero Lubambo um, vive en Estados Unidos ya hace mucho tiempo. Sí, Lu, Luciana Sousa también. Ella es de Brasil, en vez de Brasil. Sí, ni hablar. Y ahí hay algunas músicas de Orival Caími increíbles, ¿no? Que es interesante desde desde el lado melódico cómo cómo da para para explorarlo teniendo la posibilidad de hacerlo como estas grandes cantoras, Rosa Pazos, Eh, Mónica Salmazo Luciana Sousa bonita, cantidad de interpretaciones hermosas que hay de, de la música de Dorival eh, bueno ya se nos está yendo casi, eh, bueno Dorival que falleció en el año 2008 ¿no? para decir es, es importante hace relativamente poco eh, tuvo una vida muy larga con grandes reconocimientos durante durante su carrera una carrera que, que empezó no en la radio y demás Eh, ...pero que después fue... sur ...grabó muchísimos discos... ...fue súper grabado... ...fue súper premiado... ...conoció a todas las personas... ...las figuras más importantes... ...de la cultura brasilera... Claro. ...tuvieron el placer de conocerlo a él... ...Pichinguinha, Radamés Nathalie... ...Vinicius de Moraes, Tom Jobim... Uno me gustaba mucho de él era... ...Ariba Rosso... ¿no? Ariba Rosso eh, ...todas esas figuras... Eh, ...tuvieron el placer... Y, ...y él también tuvo el placer de conocerlo... ...es decir... forma parte ¿no? de, de, de todos esos personajes y esos personajes eh, increíbles de la cultura brasilera y, y no podíamos terminar este ciclo de, de batuque Noir sin sin hablar de él unos es que uno que nos va a quedar afuera lamentablemente eh, O, o un programa entero, al menos es Vinicius de Morales de quien ya hemos dicho alguna cosa siempre en relación a las Está personas todos están una... todos los programas, de alguna u otra manera y en este caso hay un samba increíble ¿no? de, de, de, de Vinicius de Morales y Baden Paul que se llama Samba de, Benson, samba de la Bendición eh... donde bueno, él canta, es, es más fuerte ser alegre que ser triste, canta muchas cosas muy hermosas, tiene unos versos divinos y después hay toda una parte donde él da la bendición y pide la bendición a grandes figuras de la cultura brasilera, empezando por eh, May Minininha eh, una gran Yalorillá de, de, de Bahía y la Yalorillá es mai de Santo que es un, un, una jerarquía dentro de, de los candomblés, de las expresiones religiosas Eh, y cuando habla de Bahía nombra no eh, acto seguido a dice tierra de Caimi John Gilberto es una música muy hermosa esa eh, compuesta por Vinicius de Morales y Baden Powell que en el año 64 y en el año 65 eh, hicieron un llevaron adelante un, un un espectáculo junto a Dorival Caimi y Cuarteto en sí eh, en Copacabana un un espectáculo que se llamaba eh, acá no tengo exactamente el nombre eh, pero bueno, donde había varias músicas, ¿no? de autorías, autorías varias eh, y que eran dos figuras que imagínatelo junto, ¿no? Vinicius de Moraes y Dorival Caymmi, una cosa de no creer, dos potencias. Sí. Mucha poética, exactamente. Eh, una cosa lo que ¿viste? Que Dorivau Caimi decía que el sueño suyo era que su música se convirtiera en folclore, ¿no? Ajá. Eso es una cosa interesante, la, la, que la música no tuviese autor. Claro. Si no se descubriera el autor de la música. Y a veces pasa eso con su música, ¿no? Sin duda. Así con esa, esas canciones que son así de historias de playa, de leyendas, ¿no? Que, que yo creo que si él tenía ese deseo, él lo alcanzó, ¿no? Esa... Sí. Esa noción de que la música de él parece que es una música tradición popular, nada más, que, que no tiene autoría. ¿no? sí y, y también dejando versos plasmados en la, en la, en la cultura brasilera, uno de los versos más más famosos y que también tiene ese tinte folclórico de muchas personas repetirlo y, y, o decirlo sin saber de quién es, que no gusta de Samba... y eh, un sujeto no, bon sujeto no es, es rubinda cabeza o duche tupe dice quien no a, a quien no le gusta el samba no es un buen sujeto o está mal de la cabeza o mal de los pies eh, que es un es un, una afirmación muy interesante en relación al samba no eh, como diciendo que si no si no te gusta el samba si no te pega el samba eh, bueno Algo raro te está pasando. Y nosotros concordamos en un 200% con esa, con esa afirmación de... Algo así como de, de frío en las venas debes tener, ¿no? Exactamente. Exactamente eso mismo, pero no de otro, de otro universo de, de frases. Vamos a pasar rapidito la, la agenda de este fin de semana. Eh, que vayas a saber cuál es, ¿no? No, no, tenemos el día viernes probablemente... Eh, Acha deja para allá ahí en la biblioteca eh, 7 y 48 antigua facultad de humanidades que ahora se ha convertido en un boliche eh, las cosas las cosas maravillosas que pasan en la ciudad de la Plata eh, que está todos los viernes ahí no de ella en ese en ese lugar haciendo roda de samba eh, efectivamente ah no Estamos leyendo una publicidad de otro tiempo. Pero seguramente este viernes va a estar porque están todos los viernes. Eh, así que pueden estar ahí. Eh, ¿El día sábado va a haber trío pasoca en citybel Ah, me dicen acá que no porque... ¿Lo no cancelaron? No sé, esto está complicada. no Las la agendas se, se suspenden en el momento que las vamos a anunciar, estas fechas. Eh, bueno, pero sí, el, el domingo vamos a pasar una una... ...un chivo de una gente amiga... Eh, ...se van a estar presentando... Eh, ...va a ser la muestra de los talleres... ...de, de Batucada... ...en la estación provincial... ...donde hay Zambarré... ...Zambanredo... ...un poco de funky carioca también... ...de la mano de nuestro amigo Leo Bertora... Y, ...y sus grupos de percu... ...ahí en, en 17 y 71... ...en el playón de la estación provincial... ...a las 19 horas... Eh, ...va a estar lindo el día para ir ahí a, a... ...a escuchar el trabajo que se... ...que se viene haciendo durante el año... Eh, así que le mandamos un abrazo al Leo, que es un, un, un amigo que, que siempre está ahí escuchándonos. Así que una, un abrazo para Leo. Y bueno, el domingo nos vamos a ver ahí seguramente. Y bueno, el, el sábado que viene, ¿no? Terreiro de Upavilián, ya vamos metiéndole metiéndole mecha ese fuego que, que va a estar, parece que promete. Los pibes vienen laburando... muy piola, van a, van a grabar ahí unas cositas, tipo un DVD, y hay una invitación bastante extensa a, a, a figuras cercanas al samba de acá de La Plata y de, y de Buenos Aires, así que va a ser una linda noche en la casa de unos amigos por allá el barrio La Loma, así que métanse ahí en el Facebook de Pavilion Samba, que está toda esa data. Y bueno, mencionar un poquito, ¿no? El, el domingo pasado tuvimos la fecha con el Pedro Miranda de la mano del Club de Samba y Lloro de La Plata con Orquesta Zahidera, que fue un éxito rotundo, ¿no? Bueno. Una experiencia increíble. Eh, el Pedro, tremendo cantor, eh, gran persona. Pasamos una noche muy linda, por suerte, ¿no? Sí, muy buena. La, la Zahidera también, ¿no? Estró sí, todo, tremendo. Su valor. Tremendo, sí. Los amigos de la Zahidera, encabezado por el por el Emmy, que se vinieron a acompañarlo a, a Pedro con los arreglitos mandados directamente al Río de Janeiro. Fue una cosa increíble. Así que bueno, nos estamos despidiendo de este anteúltimo Batuque Noir. El jueves que viene va a haber una rodita acá del Club de Samba y Lloro, acá en vivo en la radio y, y vamos a estar Eh, con una invitada muy especial una amiga desde desde Buenos Aires eh, Andy una, una gran zambista gran investigadora y trabajadora del samba en Capital eh, que bueno, hace un tiempo que queremos invitarla a que ella no, nos cuente un poco sobre sobre su trabajo allá y sobre las movidas en las cuales ella participa así que el jueves que viene va a ser el, el último Batuque Noir de, de este primer año Eh, bueno, que estamos súper súper contentos de haberlo empezado Y, y, y poder terminarlo eh, También con, con salud Así que bueno, nos despedimos Escuchando Marina Otro otro gran suceso De Dorival Caimi En este caso, en la versión de Gilberto Gil eh, Tendría que estar ahí a mano Sí, sí, está a mano Está a mano, mano. ¿no? Está mano, está está mano medio... Ponete los anteojos, Soto, a ver Vamos a escuchar ese tema ahí para... Arriba, ¿no? para arriba, para arriba. Para ir para el fin de semana encarar ahí con todo con buena onda con la voz de Gilberto Gil. Disco Real del año 1979, Gilberto Gil, Marina Chawoto. Gracias, Otto. amigo. Nos vemos, nos escuchamos o nos escuchan y nosotros hablamos el jueves que viene. Hasta luego, chau